Silvia, ¿cómo te hago Buenos días, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días, Pato, un gusto también para mí bueno. conversar con ustedes. Bien, eh, pedido de prórroga entonces de la ley 2660, ese sería el tema, ¿no? Sí, eh, mira, el año pasado, previendo eh, los tiempos electorales y bueno las circunstancias de la construcción de consenso, yo presenté eh, un proyecto de prórroga de la ley y, como vos decías, es una ley que se ha prorrogado dos veces. Uh -huh. ¿Y por qué se tiene que prorrogar? Es una ley que pone en emergencia las tenencias de las tierras hasta tanto uh -huh. eh, se pueda resolver la titularidad comunitaria de los pueblos originarios. Y por eso es una emergencia que se prorroga y se tiene que volver a prorrogar. Y te decía que el año pasado presenté esta iniciativa, trabajé muy fuertemente para que la Comisión de Origen, que es la Comisión de Población, eh, pudiera dictaminar. Es así que eh, se eh, consensuaron todos los proyectos que había, habían varios, este eh, otro más del diputado Basterra, no me acuerdo si, que otros autores, pero bueno, hubo varios proyectos, lo pudimos unificar y pudimos hacer un despacho jurídico ...único, por unanimidad, el año pasado. Ajá. Digo esto porque eh, si alguien tilda de oportunismo lo que estamos haciendo... ...está absolutamente equivocado. El año pasado comenzamos este proceso entendiendo que es indispensable... ...continuar con este marco legal que manda la Constitución. La Constitución en la Argentina, a diferencia de Chile... ...incorpora con, con rango constitucional... Eh, la recomendación de la OIT que eh, pone eh, la preexistencia de los pueblos originarios, con lo cual nuestro Estado, eh, nuestro eh, Estado argentino, es un Estado eh, sentado sobre las bases del reconocimiento de esa preexistencia. Entonces, no queremos volver atrás, no estamos ni siquiera agregando Elementos que, por supuesto, que los pueblos quisieran mejorar esa ley. Esa ley es una ley que eh, no contempla otro montón de necesidades que, que sí tienen los pueblos. Sin embargo, tiene una virtud muy importante y es que suspende los desalojos. Claro. Y se, se suspenden los desalojos y se ordena un relevamiento. ¿Qué pasa con la suspensión de desalojos? Nosotros tenemos en la Argentina eh, cerca de 170 sentencias firmes de desalojo de pueblos originarios que están suspendidas en virtud de la vigencia de la ley. Si la ley 2660 caduca, se van a disparar esos desalojos, porque en vez de estar eh, planteados como reconocimiento de... Este, ...la ocupación ancestral y tradicional de los pueblos... ...están planteadas en, en esa estructura jurídica... ...como denuncias de usurpación. Entonces... ...estamos realmente muy preocupados para que... ...esta ley se prorrogue... ...estamos... Eh, ...mañana estoy nuevamente por segunda vez... Este, eh, ...solicitando... Eh, al, ...a la autoridad de, de la Cámara, Monzó... ...un urgente tratamiento... Eh, ya he pedido con notas de integrantes de la Comisión de Legislación General urgente tratamiento al presidente, que es Lipovetsky, que lo viene postergando. La Comisión no sesiona, de hecho, uh -huh. postergando este tratamiento. Ahora, eh, Silvia, ¿la prórroga no la puede atrogar el gobierno a través de un decreto? porque no, no, es por ley. Es por ley porque es una emergencia... Eh, este ...y tiene que disponerse por ley... Uh -huh. ...y hay una novedad también interesante... ...y es que... Eh, ...en la sesión anterior... ...del Senado... ...estuvo incorporado al tratamiento... Eh, ...este proyecto de prórroga... ...¿qué pasó? En el momento... ...lo había acordado de labor parlamentaria... ¿Sí? ...en el momento de, este, eh, de, de iniciarse la sesión... ...Cambiemos decide retirar el tema del temario... Bueno, allí se establece un semi-compromiso, vamos a ver en qué, qué, qué realidad tiene, este de la posibilidad de que mañana, en la sesión eh, ordinaria del Senado, se vuelva a incorporar. Bueno, ojalá sea así, y en ese caso eh, yo estoy gestionando para que diputados este, lo tome eh, rápidamente, que no le haga giro a demasiadas comisiones, uh -huh. que busquemos una manera de... Eh, dar un tratamiento rápido en un plenario de comisiones, o bien vamos a pedir una sesión especial al solo efecto de tratar este proyecto de ley. ¿no? Uh -huh. Ese es el trámite en el cual estoy bueno muy comprometida, muy involucrada, eh, y creo que es lo que le daría una cuota de, de razonabilidad, de legalidad, y terminaríamos con todas estas payasadas que se han instalado en este último tiempo a propósito de, de, en realidad de un nivel de conflictividad que está en, la, en, en el país vecino, es en Chile, uh -huh. que no admite eh, este reconocimiento que trata los conflictos con los pueblos originarios como uh -huh. este, conflictos terroristas. Bueno, Tal. no es el caso nuestro en absoluto, no queremos que se invente esta nueva burbuja que en realidad, este a mí personalmente me preocupa que sea... Este, ...el justificativo para... Eh, ...dejar que se caiga la ley 2660... ...ahora, eh, a ver Silvia... ...volviendo al tema de la ley... Eh, prórroga de una ley... ...que incumplió el gobierno... ...porque es el gobierno el que no cumplió... ...con los relevamientos... ...el gobierno nacional... ...hay responsabilidad también de las provincias... ...porque esto se hacía en conjunto con las provincias... ...pero fue el Estado, por decirlo de alguna manera... ...el que no cumplió, con lo cual el Estado debiera darse más tiempo... ...para que ese derecho que establece la ley no se conculque a las comunidades. Digo, a mí o sea, a mí me cae de maduro, me cae de, de lógico de que tiene que darse la prórroga. Sí, respecto a la implementación, ¿qué fue lo que pasó? Eh, no hubo un impulso suficiente, es cierto, del Estado Nacional, eh, no hubo un impulso similar en las provincias, hubo provincias que eh, le implementaron con mayor o menor dificultad... Yo la me acuerdo provincia... que en Neuquén, en Neuquén, por ejemplo, estaba... no, claro. había vencido la primera prórroga y todavía no la podían en marcha. Claro, claro, porque en Neuquén, porque no, no, porque no porque en Neuquén había... el gobierno no le, no le convenía. Totalmente, porque... sí, sí, es así. Río Negro logró relevar eh, cerca de la mitad de la demanda eh, eh, de, de los pedidos que, que hicieron las comunidades. Uh -huh. Pero hubo otras provincias que ni siquiera empezaron, inclusive hay provincias lamentables uh -huh. que este eh, el gobierno da crédito a los pedidos de, eh, de los de las sociedades rurales uh -huh. o más que sociedades rurales de los terratenientes históricos y este por ello no permite que la ley se simplemente, ¿no? Uh -huh. En ese caso de Río Negro. Claro. Claro, lo que quiero decir, más allá de cómo eh, desmenuzar la responsabilidad que tiene el Estado, provincias nación qué sé yo la responsabilidad o sea la culpa por la cual no se hizo este regamiento no fue de las comunidades, no es y, las comunidades claro, la y no se le puede conculcar este derecho y con lo cual el Estado nacional, provincial, lo que sea lo tiene que prorrogar, porque si no se una cosa gravísima, no además eh, además silvia, bueno, el contexto me parece que está exigiendo se está hablando mucho de tierras originarias, ahora cosa que me parece re bueno, re interesante. Eh, me parece que el contexto está presionando al gobierno para ese lado, ¿no? Sí, y además este fíjate que están poniendo eh, un, una discusión que en realidad Argentina debe saldar de una vez por todas, que alguien instaló eh, esta historia de que eh, nuestro pueblo mapuche fue invasor uh -huh. de pueblos anteriores y que en realidad no son de acá. Bueno, una cuestión eh, absolutamente absurda, este xenófoba que bueno, xenofobia que no que no tiene el poder con este intereses privados que efectivamente sí tienen a acaparar tierras, ¿no? Uh -huh. Pero este lo que quiero decir es que en la Constitución del 94 hubo avances y retrocesos uh -huh. en, en nuestros como como nación Y no se puede ocultar un avance importantísimo en este reconocimiento de la preexistencia. Es como, este, el, digamos, la Argentina es de hecho un Estado que se funda primero sobre los pactos preexistentes de las provincias, sí. y además este gobierno nacional también eh, quiere menoscabar eh, a través de reformas impositivas, a través de este, formas de este, impedir su desarrollo pero también sobre eh, el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos que estaban antes de la población occidental y blanca que este bueno finalmente este constituyó el Renato del río la plata entonces uh -huh. este hay bases de, un, de una plur, plurinacionalidad no es cierto uh -huh. de la cual hacemos galas por lo menos los patagónicos los renegrinos, estamos orgullosos en general los neuquinos también de, de, de reconocemos como nuestra cultura esa base este de pueblo originario que además este se ha incorporado en, la, en, en las pautas de la cultura cotidiana bueno de los renegrinos básicamente no uh -huh, claro que sí bueno esperemos que se prorrogue y tan pronto sea posible para que no haya Esto es inconveniente que vos señalás porque deja realmente al descubierto y a la deriva a las comunidades que quedan desamparadas ante la posibilidad de que después, bueno, le sigan quitando sus tierras. Eh, Silvia, te cambio de tema. Tengo entendido que eh, están promoviendo una actividad especial para el 23 de septiembre, el momento en que se cumple un nuevo aniversario del voto femenino en la Argentina, ¿puede ser? Así es pato y la graciada va a ser Viedma. Ah, eh, no me digas. Eh, vamos a hacer eh, el segundo encuentro de mujeres, el primero eh, lo impulsé en chipoletti el uh -huh. año pasado con mucha riqueza, con muchas organizaciones y bueno, eh, abordamos la problemática de las mujeres en general y en esa situación sobre todo eh, las este, situaciones de violencia y este las carencias de la justicia. En este caso... Eh, vamos a tomar los 70 años del voto femenino como eh, un, un, un homenaje a trabajar tres temas que tienen que ver con la situación de las mujeres. La salud, el trabajo y la diversidad. Y bueno, para ello vamos a traer tres excelentes panelistas nacionales, este, especialistas en, en estos temas, bueno, este, María Rachid, eh, Gabriel Holguín, Dol Dolores Fayt, este pero básicamente es un espacio para que eh, las mujeres de viena y de la comarca que vienen desarrollando una tarea realmente muy importante de militancia de organización de visibilización bueno puedan tener este eh, un espacio compartido con otras mujeres rionegrinas y este, trabajar nuestras políticas de género eh, para el conjunto de la sociedad así que bueno esto es una invitación abierta es en el microcine del CURSA uh -huh. Va a ser una jornada que va a empezar a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y bueno, vamos a contar con presencias de muchísimas mujeres muy importantes, muy importantes no por su jerarquía social, muy importante porque han expresado un compromiso muy fuerte con sus cooperativas, con su barrio, con la economía popular, con el cargo, este la función que, que, que llevan adelante, bueno, eh, así que abierta la invitación a todas las mujeres que quieran concurrir bien, organiza el movimiento Evita, ¿no puede ser? no, no, no, no, no es un encuentro amplio sí. de mujeres lo impulso como diputada nacional Ajá. pero está eh, abierto y convocado a todas las expresiones este, políticas y no políticas eh, la idea es poder trabajar la, la problemática de las mujeres eh, transversalmente tal es así que seguramente van a participar mujeres de diferentes expresiones políticas uh -huh. este, partidarias o sin ellas.